Ariel, s a l u d a al secretario de Movilidad de Cundinamarca, al doctor Andrés Díaz. El tema es. Lo que se ha venido hablando de que en este momento no hay como colocarle un comparendo a la gente que cometa infracciones en el municipio de Suacha. Pues, Carlos, hemos recibido quejas de algunas personas que los policías de tránsito que hay en el municipio de Suacha, yo no sé si eso pasa a nivel del departamento que nos lo aclara el secretario de Movilidad, pero por lo menos en Suacha hemos recibido quejas que los policías no tienen comparenderas. Entonces, aquellos que cometen imprudencias, pues simplemente lo que hace la gente de tránsito es、eh, llamarle la atención. Pero si Amerita no le puede sacar el comparendo, repito, por falta de comparenderas. Entiendo que hay una, ahí no sé, como un cruce de información, porque se había dicho que la Secretaría de Movilidad del Municipio de Soacha comenzaría a operar. Ya debería estar operando formalmente, pero recordemos que recientemente el mismo Secretario de Movilidad aquí del Municipio nos dijo que se prolongaría su funcionamiento oficial hasta agosto. Ese cruce ahí de información entiendo que fue lo que también despistó a las autoridades departamentales y ahora les tocó volver a mandar a h a c e r comparenderas porque eso tienen que sacar un permiso especial, algo así, para que los comparendos se saquen legalmente. Pero bueno, que nos aclare este tema el secretario de Movilidad, Andrés, Día, Andrés Díaz. Doctor Andrés, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, un saludo muy especial a todos ustedes, como siempre. Bueno,、eh, ¿qué es lo que pasa con el tema de las comparenderas en Suacha? Director. Sí, lo,、eh, lo que sucedió fue que, como usted lo mencionaba,、eh, la Secretaría de Movilidad de Suacha como organismo de tránsito fue aprobada por el Ministerio desde agosto del año pasado. Después de varias prórrogas solicitadas por el municipio, se estimaba que el 31 de marzo ya entraba en funcionamiento y así, pues, no lo habían hecho saber al departamento.、Eh, y en ese sentido, pues, nosotros teníamos los c o m p a r e n t o s que permitieran. El funcionamiento del departamento hasta esa fecha y unos días más, o por lo menos una, un po, u, algunos comparendos más estimados desde esa fecha, teniendo en cuenta que al entrar a funcionar s u a c h a como organismo de tránsito, los comparendos tenían que se, ya, ser unos, una asignación nueva del ministerio al municipio y los que tuvieran el departamento tendrían que ser anulados. El 27 de marzo tuvimos la notificación por parte del ministerio que el municipio había pedido. Plazo adicional hasta el mes de agosto. Eso significó desde de ese momento, pues que no, algo、no, que no tengamos nosotros previsto, e iniciáramos el proceso para que nos entregaran nuevos comparendos. Eso es un proceso que hay que hacer ante el Ministerio de Transporte a través de su operador tecnológico, que es el RUN, y para el cual debe cumplirse con un porcentaje de comparendos ya consumidos. Eh, Ese t es un proceso que normalmente se puede demorar un mes,、eh, y pues al ser advertidos apenas unos días antes y ya casi no tener comparendos, pues iniciamos el proceso. Y pues desafortunadamente, hacia el 26-27 de abril, eh, eh, no, eh, se acabaron los comparendos. Sin embargo, ya el día de ayer、eh, nos autorizaron 8 mil comparendos、eh, que se están en este momento imprimiendo. Para que e n t r mañana y el jueves、eh, la policía ya pueda contar con las letras de comparendos para seguir su acción de, de control a los infractores al código de tránsito.、Eh, secretario, tengo una duda, pero ¿eso pasa solamente en Suacha o en Cundinamarca también? No, en Cundinamarca, en general, las diferentes sedes tienen comparendos porque eso es el normal funcionamiento de la Secretaría, entonces con el tiempo suficiente de anticipación, como le digo, este trámite es un trámite que puede. Demorarse más o menos un mes、eh, se hacen las gestiones para、eh, ir renovando o, o solicitando nuevos comparendos. ¿Y es que las comparenderas de otros municipios no sirven para Suacha? No, señor. El, el Ministerio de Transporte nos asigna al departamento、okay. de Comparenderas. Dependiendo las sedes operativas de tránsito. Ya.、Yeah. En c u n d i n a m a r c a tenemos 10 sedes de tránsito, entonces, digamos, las de Suacha no sirven para Cota ni las de Cota para Suacha. Venga, secretario, el tema es que, pues, obviamente, ustedes estaban esperando que arrancara a funcionar la Secretaría de Movilidad de Suacha, no empezó en el tiempo, pidieron prórroga para arrancar. ¿Qué nos garantiza ahora de que vuelva a pasar lo mismo en agosto, o en noviembre, o en octubre? Eh, pues es muy normal aquí en Suacha que se pidan prórrogas a las c o s a s que se anuncian que se van a hacer y finalmente no se hacen. Pero, ¿quién nos garantiza que vuelva a pasar esto y v o e l v a a quedarse c o m p a r e n t e s Pues、eh, nosotros sabemos que hasta el, hasta el mes de agosto estaremos operando en el municipio de Suacha y con teniendo en cuenta este antecedente, lo que vamos a hacer es que hacia el mes de junio vamos a consultar con el municipio de Suacha para terminar y que nos certifiquen si entran. En funcionamiento en el mes de agosto o no, y, y no confiarnos en, en que pues、eh, la secretaria iba a funcionar como pasó en el mes de marzo, y pues que apenas unos días antes f u i m o s notificados que no iba a ser así.、Eh, secretario, ¿desde cuándo los agentes de policía de tránsito de Suache están sin comparenderas? No, el, los últimos comparendos se i n t u p i e r o n el 27 de abril, lo han sido básicamente digamos lo que tuviéramos corrido h s t a el. Sí. En todo caso, pues me imagino que la idea es que en dos días, tres días, y si alguien comete una infracción hoy, ¿qué pasa? Pues el, el, el, el agente de tránsito de la policía debe hacerle llamada de atención y, digamos, hacerle un trabajo pedagógico, como u s t e d e n otros casos cuando se estima esa razón. Sin embargo,、eh, hoy ya se podrán, digamos, estarán haciendo alguna imposición de multas con medios tecnológicos. Y la s que hacen los policías en la vía, como le digo, entre el miércoles y el jueves ya podemos tener directos de comparendos. Sí, secretario, ¿me recuerda el número de comparendos que mandaron a hacer, que están haciendo para Suacha? 8.000 fue el, el rango de comparendos que nos dio el Ministerio de Transporte. ¿Y eso, y eso se da, digamos, ese número v e s e a q u é ustedes promedian, aproximan o, o por qué el número? Sí, es.、Eh... A partir del consumo promedio que se da、eh, se entregan e se e n t esos comparendos, hay que tener en cuenta que hoy en día esos comparendos no solo son para el municipio de Suacha, sino para los municipios en los cuales、eh, Suacha funge como organismo de tránsito. Es decir, si b a t e Granada, me s i t a s en el colegio, eh, básicamente Listo,、eh, secretario, cambiando de tema y aprovechando la comunicación con usted. ¿En qué va el tema de estudios y diseño s de fases 2 y 3 milenio aquí para Suacha? Ya tenemos los estudios elaborados en un 95%. Estamos definiendo un tema puntual con las empresas de servicios públicos. Creemos que antes de finalizar el mes ya tenemos los estudios definitivos para su socialización,、eh, cumpliendo digamos con el compromiso del departamento. Y nuestra meta es ver si logramos garantizar la financiación. Es decir, el COMPES que nos p e r m i t a e los recursos del gobierno nacional para que,、eh, si se puede iniciar la licitación este año, por lo menos garantizar la financiación para que el próximo gobierno, al inicio, pueda a d a p t a r las acciones para contratar y ejecutar las obras de la fase 2 y 3 de t r a n s m i l e n i o en Suacha. Sí, secretario, llamemos que el tema t r a n s m i l e n i o es una bolsa común. Digamos que, que, que hay un aporte del 70% de la nación y el 30% entre el municipio y el departamento. ¿Con los estudios y diseños cumple el departamento lo que le toca? Sí, el departamento, de hecho, ya tiene una vigencia futura aprobada. Nosotros, ya desde el año pasado,、eh, se aprobó la vigencia futura en, mediante ordenanza departamental para garantizar los recursos correspondientes al departamento. Eh, el municipio de Tuacha tiene toda la disposición, e s t a b a esperando el valor que nos dé estos diseños definitivos para hacer lo propio en el municipio y con esos dos aspectos、eh, avanzar con, los, con el proceso que ya tenemos en la noción de la elaboración de COMPES para, para poder garantizar lo más importante que es la financiación de la noción, que como usted lo dice, es el 70%. Secretario, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en estos dos temas, Transmilenio y obviamente el tema de los comparendos. Un fuerte abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial.